Radio Alama en Internet y las noticias de alama.com Radio Alama en Internet, una radio para compartir. Tomamos la palabra inmediatamente, eh, tras esta estupenda introducción de nuestro director Juan Cabezas, y vamos a arrancar directos con un misterio, digamos, bastante llamativo. A ver, ¿cómo es posible mantener un campo completamente verde en pleno agosto en el sur de España y además tras un mes entero sin regar? Pues parece magia, la verdad, pero no lo es. Para encontrar las respuestas, vamos a sumergirnos en un análisis a fondo de un trabajo excelente que se ha publicado recientemente en la sección de Agricultura de nuestra web, en alama.com. Exacto. El texto recoge las claves de las jornadas Raíces que sostienen que se celebraron hace poco en Alama de Granada. Y bueno, plantea algo que es fundamental. Sí, que la agricultura regenerativa es básicamente la clave absoluta para la supervivencia rural. Y supervivencia económica, ojo. Y como veremos más adelante también de salud. Pero bueno, eh, empecemos por ese campo verde que mencionábamos, porque, claro, rompe todos los esquemas tradicionales de la agricultura. Ya te digo. El trabajo detalla el caso del agricultor Matías Ruiz, que logra ese pequeño milagro en plena sequía estival sin labrar la tierra en absoluto y, sobre todo, manteniendo una cubierta vegetal viva. Es que, viéndolo un poco en perspectiva, me da la sensación de que el suelo funciona casi igual que una cuenta bancaria, ¿verdad? Uy, me gusta mucho esa analogía. A ver, ¿cómo lo ves tú? Pues que durante décadas, la agricultura convencional lo que ha hecho son retiros constantes de nutrientes. Sacas y sacas recursos hasta dejar la cuenta. Hasta dejarla en números rojos, totalmente. El descubierto absoluto. Eso es. En cambio, si decides no labrar y dejas los restos vegetales ahí, equivale a hacer depósitos continuos de materia orgánica. Y claro, eso a la larga acaba generando intereses. Has dado justo en el clavo con eso. Porque cuando dejas esa cubierta vegetal intacta, pues no solo aportas nutrientes, sino que cambias por completo la estructura física de la Tierra. Se vuelve diferente, claro. Exacto. Las propias raíces van creando canales y toda esa materia orgánica actúa, bueno, como si fuera una esponja gigante. Por eso el campo de Matías aguanta también sin regar. Porque la esponja retiene el agua. Sí, sí, sí. Su suelo es capaz de retener la humedad durante semanas en lugar de dejar que el sol de agosto la evapore de forma inmediata. Pero, claro, para que esa especie de cuenta de ahorro orgánico funcione, necesita liquidez. Y ahí es donde entra la gestión del agua en la comarca. El texto de nuestro compañero menciona las históricas acequias de Alama, pero habla del concepto de sembrar agua. Y ahí, la verdad, me pierdo un poco. Es un mecanismo súper ingenioso. A ver, no se trata simplemente de usar un canal para llevar agua de un sitio a otro. Sembrar agua consiste en utilizar esa red histórica de acequias que están trazadas en las laderas para interceptar el agua de lluvia. O la del deshielo de las montañas, me imagino. Exactamente. En lugar de dejar que toda ese agua baje de golpe por la pendiente y se pierda, las acequias frenan su velocidad. Y claro, al ir muchísimo más despacio, el agua tiene tiempo de sobra para infiltrarse en la Tierra. Recargando los acuíferos subterráneos poco a poco. Fíjate qué ironía. ¿Por qué lo dices? Pues porque a veces nos obsesionamos buscando tecnología punta o máquinas rarísimas para combatir el cambio climático y resulta que la verdadera innovación consiste en rescatar un conocimiento ecológico que tiene literalmente más de mil años de antigüedad. Es que todo en este ecosistema está profundamente enlazado, ¿eh? lo que nos lleva directamente al concepto de salud global que se tocó en las jornadas. Lo del famoso One Health. Eso es. Si tienes un suelo vivo que está lleno de microorganismos y además acuíferos limpios por esas acequias, las plantas absorben muchos más nutrientes. Y cuando esos alimentos llegan a la mesa... Pasan directamente a nosotros. Claro. Esa riqueza biológica fortalece nuestro sistema inmunológico y digestivo. Aunque, bueno, la cruz de la moneda es el modelo convencional. La exposición crónica a agrotóxicos y a los plásticos, supongo. Y ahí es justo donde surge cierta frustración. Porque esto de la salud global suena muy lógico a nivel macro, pero a nivel doméstico puede generar bastante impotencia. Ya, la sensación de no tener control. Claro, o sea, si no podemos controlar lo que pasa en los campos comerciales, ¿realmente hay algo práctico que se pueda hacer en casa para no comernos esos químicos a lavar una simple manzana? Pues afortunadamente sí, hay opciones. Las jornadas aportaron un dato científico que es oro puro para el día a día. Se demostró que lavar la fruta sumergiéndola en una solución de bicarbonato de sodio al 1% logra reducir drásticamente los restos de plaguicidas. Oye, pues es una medida súper sencilla y barata. Además, un truco muy al alcance de cualquiera para mitigar esa amenaza invisible en nuestra propia cocina. Totalmente. Un cambio mínimo en la rutina que tiene un impacto gigante. Qué buen apunte. Por cierto, es nota obligatoria recordar a quienes nos escuchan que si quieren profundizar en este tema o ver estas técnicas, tanto el vídeo resumen como el vídeo completo de la jornada están disponibles dentro del propio artículo. En alama.com. Sí, de verdad que merece muchísimo la pena echarles un vistazo para entender el impacto real sobre el terreno. Desde luego. Y bueno, para cerrar este análisis de hoy me gustaría dejar en el aire un pensamiento para la reflexión. ¿Y si la verdadera modernidad del campo no pasa por inventar nuevas máquinas o químicos más potentes, sino por aprender a escuchar con atención la memoria de la Tierra? Pues es una gran perspectiva para terminar este repaso. Por nuestra parte, continuaremos preparando y analizando muchísima más información sobre las noticias que redactan nuestros compañeros de la redacción en alama.com. Siempre, por supuesto, bajo la dirección y guión de Juan Cabezas, a los mandos del control técnico. Radio Alama en Internet y alama.com. Información para compartir.